porque si no hay herramientas de trabajo no pueden hacer práctica ¿no? creemos que la práctica es de gran importancia licenciado porque tanto los médicos como enfermeras que salen de la universidad haciendo una práctica ejercen una mejor un mejor desempeño en su profesión por eso yo veo universidades privadas como la evangélica, la católica, la misma Udabol, creo que tiene su propia clínica ¿no? para hacer práctica. Sabemos que los dos somos entidades públicas, tanto la universidad como la alcaldía municipal, entonces nosotros como entes del Estado tenemos que darnos la mano para que nuestra juventud salga mejor eh, capacitado, mejor eh, formado profesionalmente Me alegra mucho, doctor Guzmán, escuchar lo que los estudiantes brasileros también que han hecho práctica aquí, eh, docencia, eh, hagan tengan buenas notas, no excelentes notas allá en el exterior. Eso significa que no estamos lejos, eh, licenciado Wilson, tanto en la formación académica como eh, dentro del hospital municipal también la formación académica ya de profesionalización de especialidades. Aunque nos cuesta, nos genera gastos, no crean que es fácil. Eh, para esto tenemos que exmerarnos más equipamiento, más presupuesto, más eh, ambientes inclusive para la residencia. ¿no? Eh, pero creo que vale la pena darle opción a nuestra juventud de Montero y del Norte Cruceño que vengan a a hacer a estudiar, primero en la Finor, después hacer sus prácticas en nuestras instituciones mismas. Más feo hubiera sido que tengamos una universidad y no tengamos instituciones eh, equipadas eh, con capacidad de poder eh, absorber. ¿no? Para nosotros es una gran alegría, el licenciado como Estado, como Estado, entidades públicas, eh, tengamos este acercamiento y trabajemos de mano, porque la juventud que están formando ustedes son los futuros gobernantes de esta ciudad, de este pueblo, de nuestro país Bolivia y los futuros que van a ejercer los cargos jerárquicos, si queremos en tanto en las instituciones públicas como privadas. Entonces, si tenemos profesionalmente bien formada nuestra juventud, vamos a tener una ciudad sana, una ciudad eh Te eh, buena imagen.